En Facebook, en facebook.com barra Euskal Musica Berriozar y Ratia Y en Twitter, twitter.com barra Euskal Musica FM Aparte de escuchar el eh, programa eh, a la hora que más te guste, el día que más te convenga También te damos a conocer las noticias más destacadas La agenda de conciertos con sus respectivos carteles, videoclips y temas musicales Todo ello en Facebook y en Twitter Y además, eh, si quieres visualizar, si quieres eh, ver los grupos que han pasado por Euskal Música, tenemos fotos con todo ello a través de la página que tenemos en Instagram. Ya sabes, te metes a la página de Instagram, nos buscas en Euskal Música y allí nos puedes ver. Comenzamos la edición del jueves 11 de octubre en directo, sábado 13, domingo de octubre en Redinfusión, entre las 20 y 21 horas, 8 9 de la tarde. Y hoy vamos a tener visita, la visita de la formación La Sonrisa Metálica, que acaban de publicar lo que es su tercer larga duración. Aquí no hay nadie este sábado. Lo estarán presentando en la sala central de Iruña, junto a el Portal de Jade. Hoy se pasarán por aquí, por los estudios de Berriozar, por Euskal Música, más... Concretamente, está ya por aquí, por Euskal Música, Gabri, para hablarnos de este tercer trabajo discográfico, para hablarnos de la trayectoria musical de la banda y, por supuesto, para hablarnos del concierto. Presentación de este sábado en la Sala Central de Iruña. Pero antes de ir con ello, vamos a abrir el programa de Odeus Cal Música y lo vamos a hacer con el nuevo EP para la formación de Zarauz Eraso. Un EP que se hace llamar Irone Lurretan, en el cual te vas a poder encontrar seis temas. Comentarte que ya han comenzado la quira de presentación del disco y el 23 de noviembre estarán aquí en Iruña, estarán en el Infernu Taberna. Nosotros nos introducimos con este nuevo trabajo de estudio, sexto disco, EP, Inore Lurretan traemos los temas O'Daybel Chak con la colaboración de Saloa de Cocaine y el tema Asalara Chen son dos de los temas incluidos en el nuevo trabajo discográfico de la formación de Zalauz Eraso rk Sonando dos de los temas incluidos en el nuevo Trabajo discográfico EP de seis temas De Eraso, formación de Zaraoz Que regresa con puedes comprobar Como es habitual, con fuerza y con garra Con este Inore Lurretan y con los temas Odiebel Chak Con la colaboración de Saloa de Cocaine Y el tema Asalara Chen Y ahora, lo dicho, nos vamos con ellos Nos vamos con La Sonrisa Metálica Nuevo trabajo de estudio, aquí no hay nadie Escuchamos el tema que abre el álbum Y enseguida entramos a hablar Con uno de los componentes de la banda Más concretamente, con Gabri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 A jugar conmigo Miento Al decir que me importa Te cuento Mi alma empieza Con su ansiedad ¿Por qué? Con el tema que acabamos de escuchar, impresionante, se abre lo que es el nuevo trabajo de estudio para la formación La Sonrisa Metálica. Un disco que lleva por título Aquí no hay nadie y en el cual te vas a poder encontrar 10 temas llenos de energía y de caña. La caña que se va a hacer esta formación, La Sonrisa Metálica. Para hablar de este nuevo trabajo, de los discos anteriores, de la trayectoria de la banda, de los conciertos, Te lo vemos en los estudios de Berriozar y Gratia en el programa de Euskal Música A Gabriel, ¿qué tal? Buenas tardes Hola, buenas, ¿qué tal? Eh, vamos a comenzar, si te parece, la entrevista hablando un poquito de los inicios de la sonrisa metálica ¿Cuándo se forma? ¿Cómo se forma la banda? Pues empezamos como en 2007 Y bueno, pues todos hemos pasado por diferentes grupos, diferentes formaciones y tal Y, y bueno, de cuando empezamos a ahora el único que ha cambiado ha sido el, el batería, uh -huh. pero bueno, desde el 2007 llevamos todos en respectivos grupos, en diferentes grupos dándole caña. Uh -huh. eh, Tenéis dos discos anteriores, sí. cuéntanos un poquito cómo fue la aceptación por parte de la gente de la salida de esos discos y de los conciertos que realizasteis en esas uh -huh. dos giras. Bien, pues eh, el primero sí que fue un poco más, eh, pasó un poco más inadvertido, sí que es verdad que no hicimos mucho mucho caso, fue nuestra primera experiencia en esto no de grabar y... Pues bueno, grabamos sin más, no, no le dimos mucha importancia y el segundo sí, el segundo ya de hecho estuvimos contigo en uh -huh. el anterior y el segundo ya le dimos más y la verdad que ese sí, ese gustó mucho y de hecho era un reto este tercer disco porque es que el segundo gustó bastante, uh -huh. ¿no? gustó bastante, entonces este tercero nos lo teníamos que currar mucho <ríe> para que, para pues eh, por lo menos igualarlo, ¿no?, el, el anterior. ¿Y lo habéis igualado tú, qué crees? Yo creo que sí, lo que pasa que yo siempre tengo esa esa lucha con mi, con mi chica que es muy del segundo disco, es mucho. Entonces, claro, es que depende, este disco tiene muchos riffs más duros, más contundentes, hay más, tiene mucha más garra, más fuerza. Sí que es verdad que puede ser que las letras al no ser tan personales y tan como era el otro, Pues no tiene eso que tenía el otro disco, ¿no? Uh -huh. Pero pero este disco es mucho más duro y, sobre todo, en directo se demuestra. Eh, la sonrisa metálica, mezcláis metal y rock con un estilo americano, si no... Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí ¿no? de, siempre, así, de siempre, de eh, siempre, sí. ¿Cómo se consigue todo esto? Hombre, pues esto ya sabes, a base de cultura musical, de haber escuchado toda la vida lo mismo. Uh -huh. eh, has escuchado metálica, has escuchado Nickelback, Tool, Dream Theater... Eh, System of a Down, Alter Bridge que es más moderno, pero yo por ejemplo me gusta mucho y de hecho hay algunos de los temas que nosotros nuestro nos como cómo hacemos, ¿no? Nosotros el nombre del, del tema es Alter, como le llamamos, o sea, uh -huh. hemos mezclado mucho, pero porque yo de toda la vida ha sido el, el estilo que más me ha gustado. Sí que en su día tuve mis grupos de como Kraken de heavy metal puro heavy metal, ¿no? De más de aquí, ochentero y tal. Uh -huh pero esto ha sido lo que me ha llamado toda la vida, el poder hacer un drop un machacar la guitarra, y, y luego sí que es verdad que, es lo que siempre hablamos y que siempre sale en las entrevistas, que es eh, el tema la voz, también es eh, muy americano, uh -huh. eh, sí que es verdad que en directo siempre es más fuerte, más más americano todavía, ¿no? Eh, en el disco siempre suena más fina, más tal, pero claro, es que suena tan, tan, tan limpio todo, uh -huh. que luego en directo es cuando realmente, eh, lo que me has preguntado, ahí Eso es, es cuando se me demuestra ese estilo de verdad. ¿no? Uh -huh. eh, ahora, eh, cuatro años después, sí. regresáis con el tercer trabajo de estudio. ¿Por qué sí. tanto tiempo en silencio? Bueno, primero, no somos de prisas, Nunca jamás <risa> hemos ido de presionarnos Nunca, nunca. Entonces, eso se nota que siempre, pues eso, ya sabes cómo es. ¿eh? Veranos, turnos, hijos, tal. Pa, pa. Uh -huh. Bueno, al final va pasando el tiempo, va pasando el tiempo y de repente te das cuenta de que han pasado cuatro años. Y también... ...hemos tenido dos cambios de batería... ...porque la otra vez cuando estuvimos contigo aquí... ...y el anterior disco teníamos en eco ...que ha sido el batería titular de, de siempre... ¿no? ...es el batería original... ...pero el chaval pues tuvo ya... ...ya tres hijos... ...y claro, uh -huh. eso ya le, le impidió totalmente... ...poder seguir adelante... ...buscamos otra batería... ...un eh, Soto, un chico de Huarte... ...que bueno, es bastante conocido porque ha tocado en Anorexia... ...en un montón de grupos, el tío es muy bueno... ...lo que pasa que también después de mucho tiempo con nosotros... Eh, tenía tantos proyectos Que al final decidimos que entre todos Que no podía ser Y finalmente hemos fichado a Zazo Que es nuestro actual batería Que es un chaval de Madrid Lo uh -huh. que pasa que vive aquí desde hace un tiempo y, y desde el primer momento Que ya entró en la sala de ensayo Ya se vimos que, se, que era para nosotros uh -huh. Y realmente lo puso fácil Y gracias a ya tener una continuidad Hemos podido sacar el disco este disco, aquí no sí. hay nadie. ¿Cómo fue el proceso de grabación del disco? ¿Cuánto tiempo estuvisteis en el estudio? Grabación, pues este junio, justo antes, yo creo que terminamos el, la semana antes de, de terminar el mes de junio, estuvimos dos semanas, nada más, no hizo falta mucho. Trabajamos mucho para poder llegar, porque cogimos la fecha con mucho tiempo, uh -huh. porque ya nos conocíamos y, y lo importante es llegar con todo trabajado. Y que cuando te metas allá en estudios cada otra vez que hemos repetido, cuando te vuelvas uh -huh. a, a meter en el estudio, que lo lleves todo muy machacado para que para que todo fluya. Entonces, en, en una semana yo creo que la grabación ya estaba hecha prácticamente. semana Sí, yo creo que semana. No, no llegó. Y luego ya fue mezcla escuchar y, y poco más. Sí. Uh -huh. Eh, ¿Habéis tenido alguna colaboración en las canciones, maquetación, fotos del disco? Eh, no, o sea, y eso que sí que es verdad que hemos buscado a la hora de cantar, hemos buscado, eh, pero no, pues chicos, no sé, no ha habido suerte y yo creo que, no, sea porque es mi, mi criatura, pero yo creo que joder, el disco tiene canciones, eh, cuentos, por ejemplo... Es una canción muy muy simbólica y queríamos que alguien colaborara en, en ese en ese tema. Uh -huh. Pero pero bueno, al final nada. Y, y lo que es todo el tema de, del disco, o sea, todo lo que es el trabajo del disco, lo hemos hecho entre nosotros y, y Alberto Estudiosca. Uh -huh. eh, ¿Letras realizadas todas ellas por la banda? Sí. ¿Quién es la persona que se encarga de ellas? Yo, yo <risa> siempre generalmente en todos los discos eh, he hecho todas las letras y he compuesto las canciones. Sí que es verdad que yo siempre, eh, lo que hemos dicho muchas veces, yo llevo las canciones en crudo. Tengo una idea, tengo un riff y conforme eh, vaya saliendo en, en los ensayos, el tema va avanzando. Y luego nunca jamás, yo creo que jamás me ha pasado, que haya hecho una letra antes que, que una canción. Nunca, jamás. O sea, entonces, depende de lo que luego me diga. Por ejemplo, nos ha pasado que con Zazo, que tiene un estilo mucho más potente de tocar joder, luego me ha pedido otra cosa a la hora de cantar. Uh -huh. Entonces, me he cuenta que es que depende de, de cómo lo toques y cómo lleves el tema, me está pidiendo una cosa u otra. Uh -huh. eh, cuéntanos un poquito de qué van las letras de este tercer trabajo, los diez temas. Pues bueno, eh, Impresióname, que creo que es el primero. Ese tema, eh, casi todo está inspirado, así como el anterior disco estaba inspirado prácticamente en mí y en lo que me pasaba, como ¿no? pues con mi pareja, con mis hijos, como tal, lo que sea. Uh -huh. Esta me he fijado más en, en toda la gente que me ha rodeado y la verdad es que uf, te da para mucho. O sea, te da para... Con, simplemente con fijarte en, en gente de tu alrededor, te da para hacer a nada que tengas un poco de, de originalidad, ¿no? en Entonces, impresióname, eh, luego también reflejos, eh, pues ya se ve que son de amor-desamor, son canciones de gente que me rodea, cosas que le han pasado, pues eh, mi caso... No me haces ni puto caso. Taca, tán, cosas de estas, ¿no? Sí. Ahora ya te vas, no te va no te va cosas de uh -huh. estas. Pero bueno, que, que surgen de ahí. Luego, sí que como he nombrado, sí que tenemos esta vez eh, temas más de, de tema social, ¿no? Eh, cuentos. Por ejemplo, cuentos es un tema súper importante porque es un tema que va sobre el bullying. Uh -huh. Entonces, eh, claro, igual si tú lo escuchas de primera, igual no, no asocias eso. Pero cuando ya sabes que va de eso, yo te aseguro que ya te vas a dar cuenta de quién te está hablando en cada estrofa de la canción, pues el abusón el abusado, ahora estoy yo uh -huh. déjame en paz, ahora soy libre no quiero ser libre, y sobre todo porque vaya, yo tengo un par de chavales y claro, eso no es que les haya pasado a ellos, pero siempre escuchas historias, cosas eh, y, joder, pues eh, es un tema que es, es jodido para ellos y muchas veces no les hacemos ni caso uh -huh. y este tema precisamente de lo que va es de oye, que están ahí, que no son cuentos que son historias de verdad y que los chavales sufren y que hay que hacerles un poco de caso. Uh -huh. Exilio, pues exilio es lo que lo que dice exilio. O sea, no, no tienes más que fijarte en las noticias un poco para darte cuenta de lo que está pasando, ¿no? uh -huh. Veniros todos para aquí, que aquí se vive de puta madre, que esto es la hostia, que esto se es le den y luego ya aquí ¿qué hacemos? Pues cerrar las puertas. Uh -huh. Y es exactamente lo que dice la canción. Eh, detrás de la salida de este disco aquí no hay nadie pues ha debido haber mucho trabajo cuéntanos un poquito esos momentos de ensayo eh, de la realización del disco un poquito antes de sacar ah, las canciones bueno, eh. lo que pasa que es que este disco eh, claro, estos cuatro años han dado para por ejemplo, aquí no hay nadie ha sido el primer tema el que el que originó todo esto este tema lo tenemos desde hace cuatro años lo, sí que es verdad que ha cambiado mucho por la gente que ha ido pasando, ¿no? Uh -huh. Y claro, en todos estos años es que ha habido, hay temas que llevamos mucho tiempo con ellos y hay temas que son muy recientes de decir, bueno, ahora que ya estamos, que veo que somos los cuatro, que vamos a muerte, vamos a hacer temas como Reflejos, eh, Local Guitar Hero también es eh, el último tema que, que se hizo, pero ha habido como dos fases, una ¿no? de hace mucho tiempo, hemos empezado a sacar temas, luego ha habido parón durante mucho tiempo también, Y ahora al finalizar decir, bueno, además a mí me gusta ponerme ya una, una fecha para los, las metas, ¿no? Los objetivos y decir, mm -hmm. venga, ahora que ya lo tenemos, venga, vamos a, a por ello y vamos a terminar el disco y vamos eh, a terminarlo bien, vamos a hacer 10 temas, el anterior tenía 8, el anterior el anterior tenía 6. Joder, que tenemos ideas, eh, vamos a por ello, ¿no? Mm -hmm. La sonrisa metálica, tercer trabajo, aquí no hay nadie. disco que también está en Band Cup, pero mm -hmm. con cosas interesantes, no están igual en el disco las canciones? ¿Están ahí mezcladas? No, o... Claro, Van Kant te esa posibilidad. ¿no? de la, Yo no lo conocía, ¿eh? el bajista es el que dio la idea y está muy bien porque al final tú puedes poner, eh, el administrador puede poner las, las canciones en el orden que quiera. Uh -huh. Entonces lo pusimos eh, en el orden que está en el disco. Tal como nosotros, eh, cuando lo hablamos eh, mi idea era poner un poco... pues eh, Claro, ahí hacer dos cosas. Pongo todas las cañeras al principio y luego ya, mirad, las que igual a mí no me van tanto, son más suaves, tal, si alguien llega al final del disco. Eh, luego, eh, la otra alternativa es, no, vamos cambiando, alternando, ¿no?, para que la gente se enganche. Y fue lo que hicimos. No sé si ha acertado o no. Al final, en estos tiempos, eh, lo que cuenta no es el CD realmente. Es verdad y lo que importa Exacto. es plataformas como esta, ¿no?, en la que uh -huh. la gente es a la que va a engancharse, la va a escuchar, y sí que es verdad que, bueno, la gente está comprando porque ahí tienes la posibilidad de escucharlo totalmente gratuito, no no tienes por qué pagar nada, no, no tampoco nos vamos a hacer millonarios con esto. Uh -huh. Y luego eh, lo compras en formato digital o en formato físico que te lo enviamos. Uh -huh. Lo curioso ha sido que todos y cada uno de los que han comprado en formato digital han puesto más dinero del que realmente se, se pedía. Pero claro, la gente dice, pues es que... Bueno, yo agradezco que de repente la frase que te contesten casi todo sea Joder, es que merece la pena porque es que, chico, para lo que pedís, pues te doy más Porque es que uh -huh. es, es muy buen trabajo, está muy bien Entonces, pues eso está bien uh -huh. eh, Antes de meternos a hablar de los conciertos, uh -huh. vamos a escuchar otro de los temas Incluidos en este tercer trabajo de estudio ¿Cuál le gustaría, Gabriel? A mí, bueno, pues ya que hemos hablado de cuentos, uh -huh. pues me gustaría que la gente lo escuchara Tocuendo, el cual no quiere relatar, del cual no quiere ser papel de protagonista. Cosas de chavales. Cuantos de niños dicen que no te preocupes tanto, que se les pasará. Y mientras cada día vive este cuento Es muy fácil hablar Fácil hablar Cuenta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 Seguimos con la formación La Sonrisa Metálica en el programa Euskal Música de Berriozar y Ratia. Seguimos con Gabriel hablando de lo que es este tercer trabajo de estudio recién estrenado y vamos a meternos a hablar un poquito de los conciertos. ¿Cómo tenéis pensado presentar ese disco? ¿Vais a incluirlo todo? ¿Vais a meter temas de los dos discos anteriores? Sí, eh, bueno, del primer disco no. La verdad que lo tenemos ya de ese disco. Yo creo que ya solo hay una canción que cuando el setlist nos lo requiere por eh, pues el, eso, el tiempo que tenemos que tocar metemos solo una y luego lo que vamos a hacer es evidentemente tocar eh, el disco, tocamos dos canciones de, del disco anterior, nada más, uh -huh. porque en el concierto que tenemos ahora eh, tenemos una hora de tiempo, entonces tampoco nos podemos agarrar mucho y luego un par de versiones porque siempre nos ha gustado meter versiones, a la gente le gusta las versiones que hacemos, eh, hemos tocado toda la vida muchas versiones Hemos dado conciertos exclusivamente de versiones y, y nos gustan. Eh, nos gusta hacer la nuestra, nos gusta darle caña. También depende de dónde vayas a tocar, por supuesto, una versión o la otra. Uh -huh. pues También nos gusta coger temas pop, tipo King of Lion, eh, eh, Michael Jackson, U2, eh, y coger y hacerlas no eh, más duras, más rockeras, y eso nos gusta. Entonces, en este, eh, como vamos tenemos una hora de tiempo pues ya, ya sabemos el disco, un par de versiones, un par del anterior disco uh -huh. y, y suficiente. Este sábado 13 de octubre a presentáis es. el disco en la sala central junto sí. al portal de Jade, sí. eh, que nos vamos a poder encontrar en, pre en la presentación, digamos, oficial del disco, sí, a decir así. Sí, sí, hombre, sí. Eh, sí, porque sí que es verdad que lo hemos tocado, lo tocamos en fiestas de burlada, uh -huh. eh, fue un poco así improvisado, eh, pero bueno, sonó bien pero la presentación oficial va a ser en la central. Es una fecha un poco así, espero que la gente no se vaya muchos de de, de, puente. ¿no? de puente, porque joder, es que yo creo que merece la pena. Además, eh, hablamos con los de la sala, la verdad que nos lo pusieron muy fácil, uh -huh. para ponerlo gratuito, para que viniera la mayor gente posible, que, que no hubiera ningún pretexto, no decir no es que, joder, un sábado a la tarde-noche en Pamplona, en el centro, por favor. o sea Es que lo tienes más a huevo. Y, y con la gente del portal de Jade, muy bien. La verdad, yo reconozco que no los conocía Y muy bien, muy muy majos, muy amables. De hecho, ahora, en cuanto salgan aquí, me voy a ensayar con ellos porque vamos a tener eh, colaboraciones mutuas. Uh -huh. Entonces, eso también va a estar bien porque eh, Iván, el cantante del Portal de Jade, va a cantar con nosotros, yo voy a cantar una canción con ellos. Entonces, yo creo que va a ser una buena noche porque, joder, el Portal de Jade lleva tantos años también. Yo lo recuerdo de toda la vida, de cuando yo empecé a ensayar. Ellos ya estaban ahí en, en la ragueta, en las salas fijas, ensayando. Y, y joder, llevan muchísimos años Entonces es gente que tiene mucha calidad Y, y la verdad que yo creo que son los idóneos Para acompañarnos en este momento uh -huh. eh, Aparte del concierto de la sala central eh, ¿Tenéis ya cerradas fechas? Pues ahora mismo eh, tenemos cerrado en, en el Inferno quedaremos a principio del, del año que viene En enero Luego estamos mirando en Tafalla Que hay un grupo con el que coincidimos en un festival Que le gustamos ...y nos dijo que querían tocar con nosotros... ...entonces eh, estamos esperando a que nos den la fecha... ...se supone que es por marzo... ...pero no tengo la fecha oficial... ...hemos preguntado en algún local de Bilbao también... Eh, pero lo que es fecha oficial de seguro de tenerlo es el, el del Inferno. Todos los demás ahora mismo están ahí stand-by esperando. Uh -huh. Poco más podemos hacer más que, que esperar. Uh -huh. eh, ¿Se acuerda, Gabriel, cuando fue el primer concierto que dio? La primera vez que se subió encima de un escenario. Sí, sí, sí, sí hombre, que sí me acuerdo. Me acuerdo además que estaban mis padres, estaban toda la las es lo típico, ¿no? De chaval. Típico, sí. Era en el festival este que se hacía... Actúa, podía ser que lo hacía la Sala Arsaya, Arsaya, pues con el primer grupo que tuve yo de cantante, porque yo ni siquiera apenas tocaba, y uh -huh. era pues eso, pues con amigos, mis primos tal, y, y ahí dijimos, no, sí, sí, y, y de hecho hay un vídeo grabado con la con el momentazo. Música <risa> Estan todos ahi sentados, queda mucho por beber Saka algo, estoy seco, unhacerme me vendra bien Queda toda la noche, queda mucho por vivir Y ahí estás, una perfecta visión Se me ocurre en mi lugar, es donde hacerte el amor Llevo un rato calentando, ya no puedo más Me levanta a negociar, lo tengo fatal, lo tengo muy mal Ya ahora que me toca disfrutar, ya ahora que me toca disfrutar El disco ya está en la calle. Aquí no sí, hay nadie. Eh, ¿de sí. qué manera se puede conseguir de forma física? Bueno, pues eh, esta vez hemos hablado con Fnac en La Morea y lo tienen allá, o sea, cualquiera puede cualquiera puede pasar por allí y, y ahí lo tiene, o sea, y luego aparte de eso lo que hemos hablado, si lo compran por Bandcamp también, uh -huh. nosotros se lo enviaremos porque nos llegará un email, preguntaremos la dirección y se lo enviamos. La mejor manera para nosotros, la que mejor nos viene a nosotros como grupo, es que nos lo compren físicamente a nosotros, tanto escribiéndonos a la lasonrisametallica.gmail.com o mediante el Facebook, que es una herramienta ahora mismo súper potente, uh -huh. o en los conciertos. Ahí es cuando nosotros realmente <risa> sí vamos a sacar, pero bueno, a ver, eh, lo que he dicho antes, esto tampoco es... A sacar dinero, pero bueno, en FNAC, por ejemplo mucha gente que va por allá, pues eh, ahí lo tiene 10 uh -huh. eh, temas cargados de riff y de ilusión sí. eh, para Gabriel, ¿hay alguna canción que le guste más que las demás? por cualquier cosa especial, digámoslo así pues, eh, como he dicho, cuentos eh, me gusta mucho Exilio también, sobre todo porque es una canción que yo noto, porque eso se nota cuando estás tocando ¿no? en, en los ensayos Yo noto que todos, eh, como que tenemos un cambio de actitud ¿no? en ese tema y de repente te concentras más porque es un tema muy pesado, pero muy tranquilo. Al final, es, eh, si te fijas, no como músicos te fijar más, es un solo riff. Constantemente, hasta el final, le das más caña o menos caña, pero es un solo riff. Uh -huh. Y eso eso nos gusta. Y luego, por supuesto, aquí no hay nadie porque es lo que representa el disco desde sus inicios hace cuatro años. Ha pasado por tres baterías esa, esa canción. Y, y, y Zazo ha sido el que no es que los demás lo tocarán mal ni, ni o sea, lo tocaran diferente uh -huh. lo que pasa que Zazo ha sido el que lo ha, lo ha dejado redondo y ha hecho que se convierta en el single del, del disco. El disco y antes de ir acabando con la entrevista sí. algo que me haya dejado que quieras decir eh, no, bueno eh, sobre todo agradecer a, a Alberto porque otra vez ha hecho al de Estudios K porque ha hecho muy buen trabajo a la sala central porque es que nos lo han puesto... Muy fácil, de hecho, al principio yo le tuve que preguntar dos o tres veces a Alonso, decirle, ¿pero estás seguro de lo que me estás diciendo? Es que no entiendo muy bien de lo fácil que me lo estás poniendo, eh, las condiciones, pero sí, sí, oye, aquí estamos y lo vamos a dar a la gente del portal de Jade y bueno, ya la gente que la verdad es que esta vez está respondiendo más todavía eh, mediante Facebook y redes sociales, está respondiendo muy bien. A, a todos nuestros comentarios, a todos nuestros anuncios uh -huh. en burrada, por ejemplo, cuando tocamos vino, muchísima gente y la verdad que fue sorprendente y simplemente dar las gracias a todos. Uh -huh. Pues si te parece mientras te vas preparando, eh, vamos a escuchar otro de los eh, temas del disco. Sí. Pues eh, si me preguntas, bueno, pues eh, cuál ha sido a ti el que te ha Uy. te ha calado, <risa> claro, es que <risa> no ¿Me sabes, es difícil, ¿eh? porque son todos así un poquito, vamos, igual con locura. Venga, locura, sí, sí. Ya va segundo corte del disco. Get money now, that'll sing no sneaky cow He pensado Deseado, desaparecer Te pido sal, sal, por mí Tus designios Mi presidio, mi cardel de la A de ti sobrevivir Fuera de aquí Ya márchate Busca el camino Al Edén Sin más Vete sin más Deja todo aquí Y empieza a caminar Debes saber Que la tierra allí Dicen que Para ti Quiero gritar Quiero entender Suplico tu bondad Y no me quieres ver Estoy aquí Siempre estaré A las puertas Del edén Y yo sigo soñando Sin más Vete sin más Deja todo atrás y empieza a caminar fuera de aquí ya marchate Déjame entrar echa me Esver, estoy jaki Siempre estaré Y después de escuchar uno de los temas que nos ha ofrecido en Acústico, Gabriel, eh, vamos a ir acabando la entrevista, comentarte que este sábado estarán en la sala central presentando lo que va a ser el disco Aquí no hay nadie tercer trabajo de la sonrisa metálica. Gabriel, gracias por haber venido Gracias por saber invitado. Que todo salga bien que gracias. aunque sea puente, ojalá se llene la sala central. Eso, eso espero, a, eso, a ver si es verdad lo de la crisis y que se me quede la gente pamplona Eso sí, además con entrada gratuita como eso para hoy es. Y nada, que nos vemos pronto Venga, muchas gracias Piel Quema mi piel Cuantos días ya Eta batiz Fuera de aquí Ya Márchate Busca el camino Adete Sin más Vete Sin más Deja todo aquí Empieza a caminar bebes a atrás y empieza a caminar fuera de aquí ya márchate de cámen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 que hemos realizado en directo a la sonrisa metálica más concretamente a Gabriel uno de los componentes de la banda presentando lo que es este nuevo trabajo de estudio aquí no hay nadie, tercer trabajo discográfico que este sábado lo van a estar presentando en la sala central de Iruña a partir de las 20-30 horas 8 y media de la tarde con entrada gratuita y además con el portal de Jade, así que ya lo sabes cita obligada, cita interesante para este fin de semana y nosotros que vamos a poner ya el punto y final a una nueva edición del programa Uscal Musical Recuerda que dentro de 7 días volvemos, será jueves 18 de octubre nuevamente con visita en los estudios de Berriozari Ratia en el programa buscar Música, ya que se pasará a la formación Jaleo, la formación de Tafaya que recientemente han publicado su tercer trabajo de estudio. Así que ya lo sabes, la semana que viene si quieres saber más, si quieres disfrutar de buena música, estarán por aquí la formación Jaleo. Lo he dicho, dentro de 7 días volvemos. Hasta entonces, saludos, agur.